60 minutos de noticias con los últimos avances de la ciencia y la tecnología. Eureka Radio. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Eureka Radio y le agradecemos desde ya, como lo venimos haciendo hace cuatro programas anteriores y todo el año 2008 en esta propuesta relacionada con la transferencia de la ciencia y la tecnología con lo que realizan nuestros investigadores en la Universidad Nacional de Formosa. Y en esta oportunidad contamos con la grata presencia del ingeniero Víctor Pérez, el docente de la universidad, investigador de la Universidad Nacional de Formosa, quien además ...recibió el premio a la vocación académica... ...del año 2007... ...en un certamen nacional... ...por un jurado integrado... ...por 33 rectores de todo el país... ...el premio fue a la trayectoria profesional... ...muchas gracias Ingeniero Víctor Pérez... ...por estar aquí en Eureka Radio... ...y nos gustaría saber... ...su impresión acerca... ...de este Congreso Forestal Mundial... ...que tuvo lugar recientemente... ...en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Eh, bueno, lo interesante... De la presencia de una delegación de, de técnicos profesionales de la provincia de Formosa en este evento de carácter, de carácter mundial, es de, de alguna manera eh, tomar conocimiento de cuáles son las tendencias, cuáles son los enfoques, cuáles son las, las premisas que a nivel mundial son más importantes o más trascendentes en el tema forestal. Eh, conviene aclarar que el gobierno de la provincia de Formosa a este evento le ha dado una trascendencia relevante, puesto que ha comisionado a un grupo de técnicos este, para que este, participara del evento y atendiera un stand que, eh, que a este fin eh, se, se montó dentro del contexto del Congreso. Esto es a los fines de, de alguna manera de, de, de informar a la gente interesada cuál es la, respecto de cuál es la realidad forestal en la provincia. Eh, si bien yo formé parte de este, de este grupo de técnico designado por la provincia, es indudable que tampoco puedo dejar de, de hacer mi análisis en carácter de docente investigador de esta, de esta universidad, la Universidad Nacional de Formosa. Una de las cosas que, que sorprende en este, en este evento mundial es la escala, de la, de la escala en que se realizan los análisis, los estudios, los enfoques, las reflexiones. La escala es, es, está por encima de, la, de las jurisdicciones de los países. Se realiza a nivel mundial. O sea, hoy la preocupación a nivel mundial no es cuánta madera debo sacar de un bosque o cuál es la técnica que debo utilizar para, para eh, aprovechar un bosque, sino en realidad es de alguna manera, hoy tiene relevancia este, el rol que le cabe a los bosques con respecto a a los efectos que tienen los bosques en la, en, en la biósfera, en la capacidad para captar y almacenar car carbono en los bosques, este, en, en los efectos que tiene eh, los bosques respecto de la biodiversidad. Estos son elementos, digamos, que en el, en el contexto de los, del Congreso y respecto sobre todo de los, de los eh, oradores principales ha sido un tema fundamental, es decir, Eh, eh, para mí la primera sorpresa, que es la única vez que he participado en un evento de carácter así de, de este tipo, es la comparación cuando tenemos cuando se lo compara con este, las jornadas, los simposios de carácter nacional, o los congresos forestales inclusive de, de carácter nacional, donde se pone mucho más énfasis en las cuestiones locales o en las recetas así para, para cada uno de los bosques, de cómo uno debe intervenir. Acá la preocupación ha sido otra. La escala de análisis es totalmente diferente. Por ejemplo, en la Argentina hoy se, hoy se habla que eh, tenemos menos de un tercio de los bosques de lo que teníamos hace 100 años atrás. De los bosques nativos hablo concretamente. Alguna cifra. Otra cifra. Por ejemplo, se habla de que tres cuartas partes de la producción mundial este, de, de productos forestales, maderables, provienen de bosques cultivados los cuales representan menos del 10%, es decir que, por ejemplo, esta zona estadística ya está reflejando que cada vez tiene más relevancia los bosques cultivados, es decir, por un lado hay un hecho que hay un retroceso gradual, paulatino, pero progresivo así, este, de los bosques nativos. Otro lado hay un incremento de los bosques cultivados. Y no solamente la superficie, sino tiene que ver con el peso en la economía que tiene este sector. Si los bosques cultivados cada vez tienen mayor peso en la economía forestal mundial. Este, entonces, estas cuestiones. Luego, otra cifra que es realmente muy interesante. Se habla que la deforestación y la degradación de los bosques son responsables aproximadamente del 20%. De, las, este, de los eh, gases con efecto invernadero a nivel mundial. Esto representa más, Esto para que tenga una, el, el auditorio tenga una idea concreta de lo que significa esta cifra, esto representa más este eh, cantidad de, de gases que lo que ocasiona todo el sistema de transporte eh, mundial. De modo tal que eh, se le reconoce entonces que eh, a los bosques este, un efecto realmente positivo con, eh, con relación a, a la biósfera. Y Formosa, ¿cómo se encuentra parada en este contexto? Formosa, hay algunas cosas muy interesantes. Eh, es prácticamente un, un hecho ineludible, casi inexorable, que este, la superficie de bosque nativo a, a nivel mundial... Cada año vaya hermano. Para que tengas una idea, se estima que 13 millones de hectáreas por año en el mundo se va, se va perdiendo de bosque nativo. La Argentina en un siglo apenas tiene, ya tiene un tercio de lo que tenía a, a 100 años atrás. Formosa tampoco es una excepción en ese sentido. Tal vez el ritmo de deforestación, de por suerte, no ha sido tan intensa, pero sí se va deforestando. Por muchas circunstancias, porque por la, el aumento de la población, por la afectación de nuevas áreas para cultivos agrícolas, por, para destinar la actividad pecuaria, eh, por la explotación misma del bosque que realizan los madereros, o sea, por muchas circunstancias. La cosa positiva que se ve de parte del gobierno de la provincia, si bien es una cosa incipiente, es meritoria, es importante destacarlo, digamos, en la acción que tiene el gobierno eh, con relación a promocionar bosques eh, bosque de cultivo con especies autóctonas. Por ejemplo, en el stand del gobierno de la provincia de Formosa eh, era motivo de consulta permanente por parte de la gente que asistió al congreso a conocer eh, cómo es que funciona el sistema de promoción de cultivos de, de especies de, de, de interés eh, comercial y sobre todo del tema de la roba. ...ha sido reconocido como una, un hecho positivo... ...por la gente que asistió a, al Congreso... Eh, ...que el gobierno de la provincia... ...esté haciendo una apuesta importante en este sentido... ...seguramente que hay que hacer ajustes... ...respecto a este plan... Eh, ...necesita de alguna manera... Re, ...ser relanzado... Eh, ...revisar eh, cuáles son los puntos débiles... ...trabajar sobre los puntos fuertes... ...pero que es un hecho positivo... Es, es, es, ...eso es sin lugar a duda... ...hay una cuestión con respecto eh, a la acción humana, a la degradación, en el, a la degradación de los bosques, a la deforestación, es un hecho, eh, es un hecho ineludible que eh, y hoy ya no se habla si va a haber o no va a haber cambio climático. Hoy ya se perciben los efectos del cambio climático. Eh, también se acepta que aun cuando bajo la hipótesis este, totalmente este, Eh, imposible de realizar, pero bajo la hipótesis de que no se emitiera más ningún este, eh, gas con efecto invernadero este, de todas formas las consecuencias ya no se podrían cambiar este, o no se podrían eh, ver efectos positivos de acá por lo menos 100 años de modo tal que los efectos de lo que ya hemos hecho, ya lo vamos a, ya lo vamos a ver de acá a 100 años aún cuando hiciéramos bien de ahora en más lo deberes digamos Esto significa, eh, por eso que hoy se habla de dos palabras claves. Hoy se habla de adaptación y de mitigación. La adaptación tiene que ver de qué manera el hombre y sus actividades se van a posicionar en ese nuevo escenario de cambio climático. ¿Cambio climático qué significa? Cambios en los niveles de precipitación, en general se considera que va a haber menos lluvia, va a haber aumento de la temperatura los eventos climáticos como sequía e inundaciones van a ser más intensos y más frecuentes ¿qué es lo que tiene que suceder entonces? que el hombre va a tener que adaptarse a eso y el hombre, digo también los bosques tendrán que adaptarse en ese sentido una de las cosas que se plantea como una cosa para adaptarse a ese nuevo escenario es la utilización de especies que toleren Las, eh, condici esas condiciones más extremas te con tengan la capacidad para tolerar su temperatura más extrema y que tengan la capacidad para eh, adaptarse a menos precipitación en ese sentido el hecho que la provincia esté apostando, la provincia y la región en general está apostando al uso de especies nativas como el caso de prosopis es decir, en el caso de especies de agarrobo es una apuesta para el presente interesante y va a ser todavía más interesante hacia futuro. Digamos. Eh, de modo tal que este, está bastante bueno, digamos, eh, en ese nuevo escenario, la utilización de esta, de, esta, de esta especie. ¿Cuál es el aporte que realiza la Universidad Nacional de Formosa en materia de investigación sobre los distintos aspectos que abarcan las ciencias forestales? Eh, los centros de enseñanza y de investigación tienen que adaptarse también. Y, y cuando digo adaptarse, quiero decir, ya no vale lo que hace 100 años atrás se enseñaba y era preocupación del manejo sustentable o el manejo a perpetuidad y hace, hacer que la ecuación económico-financiera cerrara y el manejo eh, más desde el punto de vista técnico silvícola eh, Hay que, hay que eh, tener un nuevo enfoque, digamos. Hay que tener una escala de análisis diferente. Eso significa que va a tener que revisarse, digamos, este, eh, las currículas a nivel de, de, de las carreras de, de pregrado. Hoy a nivel de posgrado ya se, estos temas ya se están analizando. Este, de hecho, los, por suerte hay una preocupación por parte del gobierno de la provincia, también por los responsables de la Universidad Nacional de Formosa, en capacitar a sus profesionales en estas nuevas cuestiones, o sea, en los niveles de posgrado estos temas ya se están revisando, como para que los técnicos se vayan capacitando y adaptando a las exigencias de, de un nuevo mercado laboral forestal, es decir, ya no es solamente la madera per se, hay otra cuestión más, tanto más relevante que la madera misma, de modo tal que Las investigaciones, la búsqueda de nuevas tecnologías más amigables con el ambiente, este, eh, valorizar a otras cuestiones que están más allá de la madera, son temas actuales, relevantes y creo que van, van a tener todavía más trascendencia hacia el futuro. ¿no? Ingeniero Víctor Pérez, docente e investigador de la Universidad Nacional de Formosa, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Eureka Radio, un mundo por descubrir. Eureka Radio. Incessant rain has penetrated the inner saint. I wish for you and you appears. Can you ever forgive me and trust me? El grito de esperanza llega hasta vos. Eureka, Eureka, Eureka, Eureka, Eureka. Carlos Borleri te cuenta las problemáticas que afectan al medio ambiente y cómo prevenir los daños al planeta. Durante el mes de octubre, a nivel mundial, se conmemora el Festival Mundial de las Aves. En esta actividad, la Universidad Nacional de Formosa ha iniciado ya en el 2004 su conmemoración. Es una de las tres primeras provincias de la Argentina que inicia esta actividad, por lo cual rescata mucho el valor que tiene la, el desafío que ha tomado la universidad. ...y realmente hoy uno ve el cuadro de situación de la importancia que han cobrado las aves... ...en la provincia de Formosa, tanto en la comunidad como en el gobierno local... ...y en particular, por supuesto, en la universidad... ...quiere decir que se ha logrado con éxito avanzar en este tema. Durante este año tenemos una serie de actividades... ...una de ellas se hizo una visita guiada para la observación de aves... ...en la reserva de la biófera Laguna Oca... ...en ella participaron alumnos de la universidad... ...público en general... ...y esta estuvo fundamentalmente organizada... ...por la universidad... ...y dentro de la universidad del, del proyecto de voluntariado universitario... ...de educación ambiental y conservación de la biodiversidad... ...en la Reserva de la Biófera... ...la Cátedra de Ecología... ...la Cátedra de Diversidad Animal... ...la Cátedra de Zoología... ...de la Facultad de Recursos Naturales... ...y de la Facultad de Humanidades... ...realmente, como todos los años... Podemos decir con orgullo que hemos tenido mucho éxito Porque hay mucho interés por parte de la comunidad en la observación de aves Se da inicio a un curso en la iniciación para la observación de aves silvestres Este curso también, como hemos hecho desde el año 2004 Lo venimos realizando conjuntamente con a la Asociación de Aves Argentina Y de la misma van a participar docentes de esta entidad Que es una de las ONG más antiguas del país Y el programa de actividades consiste en el día viernes, vamos a decir, son los módulos teóricos, donde se habla sobre el origen, diversidad, la vida de las aves, la naturaleza, sus características generales. Y durante el día sábado se hacen las prácticas a campo. Y en este caso se ha elegido la Reserva de Animales Silvestres Huaycolec para hacer las prácticas a campo donde eh, ahí se va a hacer vamos a decir, observación de aves y además se va a conocer un espacio natural que es muy importante y de muy rica biodiversidad tanto como la, la laguna Oca para que también lo, la sociedad formoseña conozca el, y valore la biodiversidad la gran biodiversidad que tiene nuestra provincia justamente eh, uno en este momento La universidad está encarando proyectos de investigación vinculados al tema de las aves y tiene también, como lo recién lo decía, un programa de voluntariado universitario que el año pasado capacitó a 30 voluntarios universitarios y a más de 400 alumnos de la escuela normal. Este año eh, las actividades se van a hacer en otro colegio y también vamos a capacitar a los voluntarios universitarios, y esos voluntarios universitarios son los que capacitan a los estudiantes secundarios y a la comunidad de la, de la Reserva Biófera Laguna Oca. Así que, bueno, creo que ha sido muy importante todo este desafío que ha iniciado la actividad y que hoy ha aprendido en la comunidad y de lo cual estamos plenamente satisfechos y además porque valoramos la importancia que tiene el apreciar el valor de las aves porque si para cuidar las aves tenemos que cuidar los bosques y para y cuidando los bosques y cuidando las aves estamos cuidando el suelo y estamos cuidando el agua. En síntesis, cuidando las aves estamos cuidando la vida, la que nos permite a nosotros y cuidar los ecosistemas la que nos permite a nosotros vivir. Eureka Radio, un mundo por descubrir. Eureka Radio Continuamos con Eureka Radio Raúl Durán te comenta las curiosidades tecnológicas y los hechos insólitos que escapan a la explicación de la ciencia Estamos de vuelta en Eureka con el bloque de curiosidades científicas y en relación a la temática abordada por el ingeniero Borleri vamos a hablar de un caso muy curioso y es que los pájaros se parecen a los hinchas de fútbol. Así es, algunas bandadas rivales de pájaros se comportan como hinchas de fútbol, coreando cantos guerrilleros durante los enfrentamientos o reconfortándose tras una derrota alisándose las plumas unos a otros, según el estudio realizado por un equipo científico británico con unos mirlos de Sudáfrica. Así como los hinchas de fútbol reconfortan a sus amigos en un bar cuando su equipo pierde un partido, el estudio muestra que los pájaros se apoyan mutuamente tras perder contra sus rivales, explicó este miércoles un portavoz del proyecto de investigación. A menudo las bandadas rivales se lanzan ruidosas pullas similares a las de los equipos rivales se arrojan mutuamente. Según el estudio publicado por la revista británica Proceedings of the Royal Society, los pájaros se alisan las plumas unos a otros después de una situación de estrés extremo, por ejemplo tras una derrota frente a una bandada rival o tras un largo combate. El autor del estudio y profesor de la Universidad de Bristol, suroeste de Inglaterra, Andy Radford, subrayó que los pájaros dominantes miman a sus subalternos para subirles la moral y animarles a recuperarse con vistas a un nuevo enfrentamiento. El alisado de las plumas permite reducir el estrés y reforzar la cohesión del grupo, lo que es importantísimo después de una derrota, concluye el profesor, tras haber observado una mayor cantidad de salamerías en aquellos grupos que mantienen las relaciones más conflictivas con las bandadas vecinas. Los mirlos viven en grupos que pueden tener hasta 12 individuos, entre ellos una pareja reproductora dominante y subalternos no reproductores encargados de ayudar a la pareja en la educación de su descendencia. Eureka Radio. Radio. Eureka Radio, un mundo por descubrir. Marcelo Puglieso te presenta los últimos adelantos en materia tecnológica. ¿Qué tal, qué tal amigos de la tecnología? Les traigo otra novedad en nuestra columna y fíjense, se está desarrollando un tratamiento para destruir las células del cáncer con la ayuda de nanotubos de carbono. ¿Nanotubos de carbono? ¿Qué será? Bueno, ¿Destruir células del cáncer? Bueno, esta afirmación parece como muy ostentosa, parece más un eslogan de algún producto para perder peso que un importante avance científico, Pero esto es lo que aseguran científicos japoneses de la Universidad de Sanidad e Higiene de Tsukuba que han desarrollado un tratamiento capaz de destruir células atípicas o células de tipo cancerígeno en solo 10 días. Este avance es esperanzador. No quiero, no quiero hablar de panaceas pero sí es sorprendentemente novedoso pues está recurriendo a la nanotecnología. La nanotecnología ustedes como saben es fabricar pequeñas micromáquinas de nanómetros de longitud específicamente diseñadas para re realizar un trabajo este, eh, como le diría, focalizado en este caso localizar células cancerígeras, dirigirse a ellas acoplarse con ellas y tratar de destruirlas de hecho estamos ante una de las primeras utilizaciones del famoso nanotubo de carbono que, es, eh, que fue justamente eh, el catalizador para obtención de un premio nobel por sus autores Pero nunca se había aplicado en este tipo de medicina. El tratamiento, por lo tanto, es, es combinado. Fíjense, se ingesta un, un fármaco y se le añade la tecnología láser para mejorar su rendimiento. Se utiliza un nanotubo de carbono que, bajo el, mic, el microscopio, representa una sustancia en, form, en forma de polvo parecida eh, a una fibra extra fina. ¿Cómo les puedo decir? Los nanotubos son microvellosidades. Micro que van pero que están programadas, se dirigen a las células y las destruyen. Este nanotubo ayuda al fármaco a llegar más eficientemente hasta la célula es decir qué que es? este nanotubo abre el camino. Los experimentos que se desarrollaron en ratones mostraron efectivamente que las células del cáncer sometidas a un tratamiento con rayos láser durante 15 minutos diarios dejaban de existir dentro de los 10 días. Por último, bueno, el paso siguiente, naturalmente, es probar el método en animales de tamaño grande y con el tiempo, en el hombre. Esperemos llevar algún hilo de esperanza a las personas que tienen problemas oncológicos. La tecnología está trabajando para ellos. Muchas gracias. Eureka, Eureka Radio. Radio. Alright? right. You got a dream? You got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you, you can't do it. You want something? Go get it. Period. Eureka Radio, un mundo por descubrir. Eureka Radio, un mundo por descubrir. Raúl Podestá te invita a viajar por el universo en un recorrido inolvidable. Otro tema, el tema de la astrobiología, que es una de las ramas de la astronomía ahora, de, también muy modernas, de una forma bastante actual, y que se remonta a, allá por los años 70, cuando el doctor Frank Drake descubre la famosa ecuación de Drake, que es una ecuación probabilística, no es muy complicada, extensa, pero muy importante en cuanto a los resultados que se puede obtener. Esta ecuación, hecha ya en esa época por el doctor Frank Day, nos daba que dentro de nuestra galaxia había posibilidades de 100.000 planetas con evolución tecnológica y que hayan sobrevivido a su propia tecnología. La idea es que muchas veces puede ser que una civilización llegue a un cierto nivel de tecnología y se autodestruya. Entonces, según los cálculos de él, son 100.000 planetas que hayan superado su propia tecnología y hayan sobrevivido a sus propios problemas. ¿Cómo lo está pasando a nosotros? La pregunta es, ¿nosotros vamos a sobrevivir a nuestra propia tecnología o nos autodestruiremos. Entonces, eso dio inicio a una rama de la astronomía que se llama la astrobiología. La astrobiología está buscando eh, información con diferentes medios de poder de encontrar lugares, Donde exista la, la vida en todas sus formas, pero en especial hay un proyecto que surge de esta, de esta, de esta rama de la, de la astronomía, de la astrobiología, que es el famoso proyecto CETI. Esto sería traducido al castellano es búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pasó por muchas peripecias este proyecto porque no fue aceptado inmediatamente. ...pero finalmente hubo presupuesto de las universidades... ...fundamentalmente de la Universidad de, de California... ...donde se dio el presupuesto para que se sigan las investigaciones... ...y de qué consta este proyecto... Y bueno, es poner los equipos... ...sobre todo está poniendo el telegrante, el radiotelescopio de Arecibo... ...que se encuesta, encuentra en Puerto Rico... ...y está estudiando zona por zona... Porque si existiera alguna civilización, alguna civilización que tenga alguna tecnología, deben estar emitiendo algún tipo de señal de radio, y esa señal de radio en algún momento puede llegar a nosotros. Entonces, lo que se hace es diferenciar las señales naturales, porque las estrellas y los planetas emiten señales de radio. Por eso nació la radioastronomía, como ciencia, como una rama importante de la astronomía, nació la radioastronomía que se diferencia de la astronomía óptica, que es el uso de telescopios. Entonces, usando los, las herramientas de la radioastronomía, se está apuntando en diferentes regiones del espacio y estudiando las señales que vienen. Ver si alguna de esas señales corresponde a una señal que sea artificial y no sea una señal natural, como, la, como hasta ahora hemos solamente encontrado señales naturales. Este proyecto está subvencionado entonces por esta la universidad especial, la universidad de Berkeley, ¿sí? y y está apoyando y tiene todo el personal científico que está manteniendo este trabajo. Este esta, este proyecto tiene una cooperación internacional. El observatorio Astrónico de Perseid eh, colabora con esta con este proyecto a través del análisis de esas señales, lo cual estamos trabajando con algunos programas que nos envía la Universidad de California y con, ese, y con, ese, con esa señal que nos envía en y el programa analizamos nosotros esa información. Sería muy lindo gritar Eureka desde el Observatorio de la que hemos, llegáramos a encontrar entonces una señal artificial. Bueno, este proyecto sigue en conjunto con otros proyectos muy interesantes. O sea, está el proyecto SETI y a su vez se le han adicionado otros proyectos importantes bueno que lo podríamos ir comentando más adelante. Bien, Llegamos al final. Muchísimas gracias una vez más por estar allí, por sintonizarnos como cada siete días en este mismo horario, en esta propuesta que tiene la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa, en brindarles a ustedes todo aquello que realizan nuestros docentes investigadores que tengan impacto en la sociedad. Muchísimas gracias. Hicieron Eureka Radio en conducción. Sergio Guzmán... ...en secciones especiales y columnas... ...Marcelo Puglieso... ...Raúl Podestá... ...Raúl Durán... ...Carlos Gorleri... ...en edición y postproducción... ...Matías Paredes... ...en producción periodística... ...Alejandro Vallejo... ...en producción general... ...Carlos Manuel Monzón... ...Eureka Radio... ...fue presentado por la Secretaría General de Ciencia y Tecnología... ...de la Universidad Nacional de Formosa...